Isaías capítulo 21 Profecía sobre el desierto del mar Como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube, oh Elam. Sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver, me he espantado. Se pasmó mi corazón. El horror me ha intimado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así: Ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y v i o hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, Jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma: Me dan voces de Seir: Guarda, q u é d e la noche. Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: La mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad. Volved, venid. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de tema. s o c o r r e r con pan al que huye. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová: De aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, Serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho.